¿Cómo conectarte a la fuente divina? En realidad, muchas veces hemos escuchado, la respuesta está en que te conectes a la fuente, la respuesta está en que te conectes a la luz. Y muchas personas dirán, bueno, ¿y qué se referirá a eso? No? Y se ponen a pensar, tal vez tengo que meditar más, tal vez tengo que leer libros de desarrollo personal, tal vez tengo que asistir a terapia, o algo así para poder conectarme a algo que no sé bien qué es, pero que sí sé. Sin embargo, te quedas con un signo de interrogación enorme. Porque en realidad te queda un poco confusa la idea de cómo me puedo conectar con la fuente, cómo me puedo conectar con la luz. Y entonces es por eso que decidí hacer este video, porque de la manera más sencilla, me voy a ir de lo simple a lo complejo. Vamos a ir abordando esta temática tan interesante que espero de todo corazón eh, me pueda hacer expresar, me pueda hacer comprender de la mejor forma, porque si lo llegas a comprender o al menos llegas a captar estos cachitos de luz que te estoy dando a través de estos videos, bueno, no sabes cómo tu conciencia se va a ampliar y cómo tu mundo se puede transformar completamente si introduces dentro de ti estos conocimientos. ¿Vale? Bueno, entonces si te interesa entonces conocer cómo conectarte a la fuente, entonces no dejes de ver este video. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a mi canal, a Mónica Tinoco, tu canal del despertar de conciencia. Y bueno, en este, en este canal prácticamente abordamos diferentes temáticas, pero el objetivo siempre va a ser despertar la conciencia de todo aquello que yo esté justamente hablando. Si es la primera vez que me visitas, pues no olvides suscribirte para que te sigan llegando las notificaciones de que estoy preparando nuevos videos para ti, ¿ok? Bueno, vamos a empezar con este gran tema que la verdad estaba dándole vueltas y vueltas sobre qué voy a hablar en esta semana. Tengo muchísimos temas para hablar y no sabía por cuál decidirme. Sin embargo, creo que este es el que más me estaba vibrando en este momento y es por eso que lo decidí compartir. Porque cuando te vibra algo es cuando en ese momento lo tienes que expresar porque creo que es la mejor manera de poderlo transmitir adecuadamente. Y bueno, este tema de cómo conectarme a la fuente. Me caché justamente en terapia cuando yo y les decía la respuesta está en que necesitas conectarte a la fuente. Entonces, a partir de que todo lo, todo lo que habíamos hablado en terapia, eh, como que podría ser que pudieran llegar a entender, sin embargo, creo que sí les pudo haber quedado un signo de interrogación y un signo de a qué se referirá, porque exactamente, yo creo que si le preguntamos a otras personas qué es conectarse a la fuente, pues van a decir meditar, estar este, en la espiritualidad, pero la realidad es que luego no saben cómo llevarlo, o cómo concretarlo, o cómo materializarlo. Entonces, fíjense, vamos a, a empezar de lo básico a lo más este, complejo. Vamos a poner un ejemplo que es un árbol. El árbol está conectado a la fuente. ¿Y la fuente qué es? La fuente es todo. No es esto sí, esto no. La fuente es todo. Es decir, está conectado a la tierra, está recibiendo el aire, está recibiendo el sol, está recibiendo todos los nutrientes que provienen de toda la naturaleza y no distingue si esto sí, esto no. Realmente es completamente, absorbe toda la energía que provienen de todos los lugares y eso es estar conectado a la fuente. Entonces vamos a suponer que llega una persona a un parque maravilloso ve una flor divina y dice, wow, está hermosísima esa flor. Y entonces la arranca. Ajá. Al momento en que la arranca, es ese deseo egoísta de querer adquirir esa belleza y llevarla para su casa. Entonces se la lleva para su casa y pues la flor sigue todavía siendo bella, pero con el paso de los días, obviamente al estar cortada de la fuente, ¿qué sucede? Empieza a marchitarse y al final termina muriéndose. ¿Por qué? Porque nosotros cortamos la fuente de luz que tenía esa flor. O si lo hiciéramos con un árbol, pasaría exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque los animales, porque las plantas están conectados a la fuente. Y la fuente es la que les provee de toda esa luz. Esa luz tan maravillosa que tú ves y que dices, qué hermosa está la naturaleza. Si tú te la quisieras apropiar, te la llevas a tu casa, al final acaba marchitándose. ¿Por qué? porque le estás privando de esa fuente. Uh -huh. Lo mismo sucede a nivel humano. Nada más que el ser humano, pues obviamente no está plantado en una tierra como a lo mejor puede ser un árbol o una flor. En este caso, el humano es diferente. Vamos a suponer que eh, hay un chico que la verdad es fanático del fútbol americano y le encanta estar jugando con sus amigos y constantemente está, está muy feliz jugando y, y bueno, es... Completamente se alimenta de esa actividad. Después llega la relación de pareja y la susodicha o la chica en cuestión no le agrada que esté completamente este novio o esta pareja o este esposo o lo que sea en otro lugar que no sea con ella porque se siente, pues a lo mejor que no la toma en cuenta o que no le da el tiempo suficiente o cualquier cosa. ¿Qué sucede aquí? Que entonces la persona entra en una confusión y dice, bueno, está bien, entonces voy a quedarme contigo. Al momento en que la persona, que en este caso la novia, está tomando al novio y lo está llevando para su casa, es como cuando cortas la flor y la llevas a tu casa. A partir de ahí, cuando tú cortas la flor o tú cortas la persona, el universo dice, ok, entonces tú te encargas y tú le dices, sí, porque es mío, ok, perfecto. Entonces, la luz deja de proveerle de luz, obviamente, a eso que tú adquiriste. ¿Y qué pasa? Que al final, obviamente, pues, no vas a poderte, uno, seguir sirviéndote de esa luz que tanto te encantaba, porque poco a poco esa persona, ese hombre, se va marchitando, porque deja realmente de nutrirse de esa luz que le proporcionaba. Entonces, a lo mejor la chica que decía, wow, Es que es súper seguro, mira cómo, cómo se desenvuelve, y de repente, al estar desconectado de esa luz, de esa fuente que le provee la energía... Al final deja de ser así y a la mujer obviamente le va a dejar de gustar. ¿Y por qué le va a dejar de gustar? Porque no es que le guste la persona, no es que le guste su físico. Lo que le gusta a la mujer del hombre es la luz. Es la luz que está manifestando a través de su persona. Ajá. Cuando lo desconectamos de la fuente, la persona se marchita. Y tú te marchitas con ella porque también tú dejas de recibir la luz que tanto te nutre y que tanto te alimenta. Entonces, date cuenta cómo eh, al querernos apropiar de la luz de otros, acabamos al final no teniendo luz nosotros y no teniendo luz el otro. Hasta aquí, yo creo que me van a poder entender muy bien, muy claramente, y me van a decir, sí, perfecto, ya lo entendí. Entonces, la luz en lo que consiste es que yo me debo de, de, de nutrir de actividades que me llenen, que me llenen de energía, para que entonces yo pueda así realizar todas mis actividades y llenar de luz al mundo. Y que eso está muy correcto y que eso está muy bien, sin embargo no es la profundidad a la que necesitas llegar para realmente comprenderlo. Porque va a llegar un momento en que a lo mejor esa actividad se acabe, esa actividad se termine y ahí entonces viene la desconexión de la luz, porque dices, esto me da luz, ya no tengo eso, me me muero completamente. Ahí es donde quiero entrar. Entonces, para ese punto tenemos que entrar a la parte que es un poquito más profunda y aquí es donde donde pido que escuchen, que escuchen la idea y hasta el final puedan entonces concluir todo, ¿vale? Porque necesitan escuchar toda la idea para que puedan al final llevar a cabo ese razonamiento que me, que espero puedan llegar y puedan conseguir. De hecho, lo que estoy a punto de revelarles Es un factor muy importante que, eh, en teoría, el rey Salomón, que es uno de los sabios más grandes de todos los tiempos, comentó diciendo que la persona que logra tener este ingrediente que te quiero hablar es el que al final consigue la plenitud. ¿Y por qué consigue la plenitud? Porque está constantemente iluminado, está constantemente nutriéndose de esa luz. ¿Cómo es esto? ¿De qué se trata, Mónica? ¿A qué te refieres? Bueno. Vamos a empezar. Nuevamente voy a meterme con el árbol de la vida. Si tú no sabes qué es el árbol de la vida, eh, luego voy a hacer a lo mejor otro video donde especifique exactamente a qué me refiero con el árbol de la vida. Lo que sí te puedo decir es que así como en Matrix, en la película de Matrix, no sé si la llegaste a ver, la película de Matrix, donde cuando eh, el chico Neo se da cuenta de cómo era la verdad o la realidad del mundo que vivía y que eran puros unos y ceros, que al final de cuentas no era una realidad como él la percibía, sino eran unos y ceros y era una programación absoluta. Te puedo decir que el árbol de la vida es la programación del mundo, o sea, del mundo, del universo, de las células. Tú eres un árbol de la vida, tu célula es un árbol de la vida, cuando tú vas a crear un proyecto es el árbol de la vida, entonces todo está conformado por árboles de la vida. Si tú quisieras ver eso y si fueras Neo, en lugar de ver a unos y ceros, verías árboles de la vida por todos lados, ¿vale? Entonces esa es la importancia del árbol de la vida. Ahora, dentro del árbol de la vida hay diferentes paquetes de energía. Ese paquete de energía tiene que funcionar perfecto para que se pueda manifestar Cualquier cosa, una, para que puedan hacer un hijo, para que pueda nacer un universo, para que puedan hacer una relación de pareja, para que puedan hacer lo que sea, o lo contrario, ¿no? Para que se perjudiques, porque algo en el árbol de la vida dejó de funcionar. Te lo estoy explicando rápidamente para que también tengas un poco de, de comprensión y puedas entender lo que viene a continuación. ¿Ok? Entonces, dentro de estos paquetes de energía, los primeros paquetes de energía uh -huh, es Hofma y Vina. Ahí te los voy a poner en la pantalla para que tú sepas a qué me refiero. Hofma y vina es lo primero que existe dentro del árbol de la vida. Hofma es la sabiduría y el vina es el entendimiento. ¿ok? Estos dos, Hofma, sabiduría. ¿Qué sería sabiduría? Sabiduría sería la idea, como tal. Vamos a suponer que es una idea, pero no tiene cuerpo, no tiene forma, no tiene nada. Es simplemente una idea. Y después viene vina. Vina, ¿qué es? Es como la comprensión de esa idea. Es cuando la idea a lo mejor ya puede tener un poco de palabras o ya se puede llegar un poquito a expresar de qué se trata esa idea. Sin embargo, sigue siendo algo intelectual. Todavía no se ha materializado, todavía no ha bajado al mundo físico ni nada. Todo está en el plano metafísico y todo es completamente eh, pues, intelectual. Entonces, tienes Hofmá y tienes Vina. Es la sabiduría y es el entendimiento. ¿Ok? Esto, estos dos son contrarios, son opuestos, pero ¿qué pasa? Si estos dos llegan a unirse, si estos dos llegan a, a como le llaman luego en, en Kabbalah, a copular, de alguna manera, a unirse, al final conforman un tercer, una tercera sefirot o tercera paquete de energía, que de hecho ni siquiera está contemplada en el árbol de la vida, se dice que es como el oculto, la sefirot oculta, Y es la onceava, justamente porque no la contemplan, eh, está como escondidita y se llama el Da'at. Así tal cual, te lo voy a escribir. Entonces, esto es lo que decía el rey Salomón, que si tú tienes Da'at, tú ya tienes este, toda la, la manifestación de las bendiciones y, este, y la plenitud asegurada. Ahora, vamos a ver a qué se refiere con Da'at, ¿no? Si está Hofmar, que tiene que ver obviamente con la, la sabiduría y este con el entendimiento. Jogma sería la unidad y vina sería la dualidad. ¿Qué sería entonces el dad? El poder combinar la unidad dentro de la dualidad. Si tú logras comprender cómo hacer la unidad dentro de la dualidad, es cuando tú consigues la plenitud según el rey Salomón. Ahora, me vas a decir, ¿cómo le hago, Mónica? Porque ya no entendí este a qué te refieres no vamos a ponerlo así el hofma es la unidad y la otra es la dualidad hay unas personas que están en la dualidad y hay otros que están en la unidad vamos a explicar una persona puede estar en la dualidad la dualidad que es es cuando tú percibes algo bueno y algo mal ¿Ajá? regularmente lo que es bueno es lo que es placentero porque regularmente el que dice que está bien está mal es el ego Entonces al ego le gusta solamente lo placentero, solamente lo que le va a causar menor esfuerzo, solamente lo que es causante de, de placer. Y lo que está mal es lo que causa displacer, lo que causa algún tipo de estrés que no le gusta ni le interesa. La realidad es que no existe ni bien ni mal, sino que todo al final es bueno, si lo quieres ver así, porque todo sirve para evolucionar, para crecer. Entonces no existe el bueno y el malo, sino es un todo, es una unidad. Ahora, vamos a, a explicarlo todavía más a detalle para que lo comprendas, porque estoy segura que todavía aquí vas a estar con el signo de interrogación. Y es por eso que me estoy yendo todavía más profundo. Si una persona está en la dualidad o está en la unicidad, o sea, del lado derecho o del lado izquierdo, no puede, no puede conectar con la fuente. No puede conectar con todas las bendiciones y con toda la fuente y con toda la luz. Es imposible. Y te voy a explicar por qué. Si estás en la dualidad, imagínate que tú tienes hijos, y esto lo he escuchado mucho, que dicen, es que yo quiero muchísimo a mis hijos, la verdad es que sí los cuido, y me gustan mucho los hijos, me gustan mucho mis niños, pero no me gustan los niños. O sea, me gustan mis hijos, los cuido, pero yo no puedo cuidar a otros niños. Yo no puedo estar con otros niños, no los aguanto. A mis hijos sí pero a otros niños no. O sea, yo nada más quiero a mis hijos, no quiero a todos los niños. Ajá. Esto es una dualidad. ¿Por qué es una dualidad? Porque estás diciendo, a mis hijos sí, a los niños no. Ajá. Estás haciendo lo que le llaman en el curso de milagros, el especialismo. Esto sí, esto no. Ajá. Y cuando dices, esto sí, entonces, esto que está aquí, a esto sí, le voy a dar mi luz, Y obviamente al darle mi luz también estoy recibiendo luz. Pero date cuenta que como tú al estar dividiendo y al estar diciendo yo solamente veo aquí la luz, entonces solamente de aquí me puedo nutrir. Y a todo lo demás lo descarto completamente. ajá Entonces, ¿qué ocasiona que al final no puedas adquirir chispas de luz de todos los demás niños, si lo quieres ver así? Porque la vida en general es estar constantemente recibiendo chispas de luz de todo, absolutamente todo. ¿Qué es chispa de luz cuando tú vas a un bosque y de repente dices, wow, sentí una energía increíble y llegas a tu casa después de haber estado en el bosque? ¿Sientes cómo recibiste esas chispas de luz? Sin necesidad de llevártela a tu casa. Ajá. Nada más con el simple hecho de estar ahí, ya recibiste una chispa de luz. Vas de viaje y conoces a otras personas y recibes chispa de luz de ese otro lugar. Si, por ejemplo, estás... Con otra persona recibes chispas de luz cuando estás en la dualidad tú crees que las chispas de luz solamente las puedes recibir de aquellas personas especiales es decir de tus hijos y ahora aquí es cuando viene el tema ¿Por qué nada más lo puedes recibir de tus hijos porque la realidad lo que estás sintiendo no es amor no tiene que ver con el amor tiene que ver con el egoísmo tiene que ver con la parte dual del egoísmo, ¿por qué? Porque a mí, a mí me gustan mis hijos, porque son mis hijos, son mi extensión, y por ser mi extensión, pues entonces yo no estoy amando a otro, estoy amándome a mí misma, a través de mis hijos. ¿Y qué más? Yo a mis hijos los quiero, ¿por qué? Porque ellos me dan, ellos me están dando... Eh, a lo mejor el sentido de, se, de sentirme importante De sentirme querida De sentirme admirada Y entonces eso me genera a mí una satisfacción Pero eso es solamente una satisfacción egoica ajá La realidad es que si te gustan tus hijos O, o si sientes amor por tus hijos Deberías sentir amor por todos Si no, no es un amor completamente eh, real Es un amor egoico Lo mismo sucede con la pareja Amo a mi pareja, pero odio a su familia. Ojo, eso no puede ser. ¿Cómo vas a amar a tu pareja y vas a odiar a tu familia si tu pareja es parte de esa familia? Ajá. Entonces, eso es completamente egoico. ¿Por qué? Porque la pareja me da placer, me da felicidad, me da sustento y la familia me pone una que, bueno, ya estoy harta, no quiero saber nada de ellos. Y entonces estamos en este tema del placer-displacer. Y empezamos a seleccionar a aquellas personas que sí nos van a dar y los que no nos van a dar. Ajá. Ahora, si nos vamos a la otra parte, a la parte de hofma, de la sabiduría, de la unicidad, ¿cómo podría aplicarse que nada más fuera unicidad y que no fuera dualidad? Pues es prácticamente la persona netamente intelectual que tiene a lo mejor muchísimas ideas o es muy inteligente y que dices, wow o está en la parte de que sí, que que Dios, que todos somos uno y está muy en este, en este lugar pero a la hora de manifestarlo en su vida es completamente carente no hay no hay relación entre lo que piensa respecto a lo que está sucediendo en su vida ajá es decir no tiene a lo mejor una relación de pareja no tiene a lo mejor hijos o no tiene una buena relación con amigos o no tiene una buena relación consigo mismo, con su persona, ajá, está muy en la intelectualidad, pero al, al momento de llegar no llega. ¿Por qué? Porque recuerden que el dad y no sé si lo llega a comentar, el dad es un poco la parte donde donde es esta copulación de estas dos energías que ocasiona que se que se pueda llegar a un conocimiento a partir de una experiencia vivida. Ah. Ajá. No puedes llegar a un conocimiento sin haberlo vivido, sin haberlo experimentado. Por ejemplo, yo en terapia, cuando hemos llegado a estas situaciones de edad con mis pacientes, es cuando mis pacientes hacen el... Cuando se dan cuenta cómo lo que ellos percibían completamente dual acaban siendo uno solo, ajá, se dan cuenta que eso que veían allá afuera o que era externo o que era el otro, son ellos mismos y lo pueden realmente ver en su experiencia eh, que están viviendo en ese momento y ahí es cuando realmente llega el verdadero conocimiento y ese es el dad, el dad es el verdadero conocimiento a través de una experiencia que tú puedas plasmar en la vida, Ajá. de nada sirve que estés completamente en la espiritualidad si al final no se plasma y no se conoce todo lo que está realmente predicando. ajá De nada sirve estar en, lo, en el Himalaya este, meditando cuando a lo mejor en la vida real no puedes mantener una conversación con alguien porque a la primera de cuentas te enojas o a la primera de cuentas ya estás huyendo, ya te estás yendo a quién sabe dónde. Ahí es donde realmente no está la persona teniendo da Además, hay otra parte muy importante dentro del Dát. Si se dan cuenta, el Dát también está conectando a lo que es heset y Geburá. Y recuerda que heset y Geburá ya corresponde a las siete sefirotis que tiene que ver ya con el tema de las emociones. Entonces, date cuenta cómo el Dát es lo que te va a conectar con toda la parte metafísica del que tiene que ver con tu pensamiento, pero también con la parte emocional. Ajá, y date cuenta que siempre el objetivo va a ser el equilibrio, y eso ya también lo había comentado en un video, que también te lo dejo por aquí para que tú veas exactamente a qué me refiero, con que el objetivo, cómo tomar buenas decisiones, una de las opciones es justamente llegar al equilibrio, y el equilibrio está en la columna central, en la columna central. Sin embargo, necesitamos de las otras dos columnas para balancearnos. Ajá, entonces, en realidad estamos necesitando de tres columnas para poder acercarnos al centro entonces nuestro objetivo es acercarnos al daat acercarnos al tiferet que es la parte de, de el dar y recibir en perfección y por supuesto acercarnos al yesod que es ya el tema de la de para que todo se pueda entonces manifestar la conexión hacia el mundo físico entonces este es el objetivo el de en medio pero siempre nos tenemos que balancear en los otros dos columnas que están del lado derecho y del lado izquierdo. Esto es muy importante porque hay que estar conectados con la emoción. La emoción no es mala porque si no hay emoción no puede continuar el proceso. Entonces cuando las personas dicen, no, es que la mente es muy importante y hay que estar este, dominando a la, a la mente sobre la emoción y bla, bla, bla, bla, bla, al final se están bloqueando y están impidiendo que fluya y que se pueda manifestar todo. Ahora, ¿qué pasa entonces con esto? Cuando tú logras unir no estar en la unidad y tampoco estar solamente en la dualidad sino estar en las dos que sucede es cuando tú puedes comprender la espiritualidad en la vida práctica en la vida del día a día en cada momento de tu vida en cada momento de tu vida y en todo nada de que tú sí tú no yo por ser muy espiritual Yo pues no, voy, no puedo, como me voy a dedicar a Dios, no puedo tener entonces este amigos o tampoco puedo tener una relación de pareja porque eso me, eso me obstruye mi, mi búsqueda de Dios. Eso es imposible, porque lo que quiere Dios es que tú absorbas la energía y chispas de luz de todas las áreas de la vida que existen sobre el planeta Tierra, porque por eso existen. Pues de ahí es como tú te vas a nutrir y entonces tú vas a poder dar Todas las personas que tú llegas a ver, que tienen muchísima energía y que dices, ¿cómo le hace para tener tanta energía? ¿De dónde la saca Seguramente duerme muy bien, seguramente come increíble. No, es porque está nutriéndose de esa luz, de esa fuente. Y esa fuente la provee todo, absolutamente todo lo que está alrededor tuyo. Cuando tú llegas a conocer esto, cuando tú llegas al dat de eso, cuando te das cuenta que... Un niño que no conoces te puede dar lo mismo o te puede dar muchísima luz, que a lo mejor no se parece a la de tu hijo, es otro tipo de luz, pero es una luz, es un regalo. Y cuando ves un celular y cuando tienes este una casa hermosa y cuando no tienes casa hermosa pero tienes esta familia o cuando tienes cualquier cosa que tengas, todo eso tiene chispas de luz y todo eso está alimentado obviamente por esa luz divina. Si no está alimentado por esa luz divina, es porque tu lo estás aprisionando y lo estás haciendo tuyo. Ajá. Mi casa, mis hijos, que no se me vayan, que no se, que no se vayan a, a este, que no les vaya a dar nada, que no les vaya a dar nada malo. Y entonces, como no quiero que les dé coronavirus y que no quiero que les pase nada, los tengo en mi casa aprisionados y los tengo encerrados, los estás completamente matando como esa flor cuando la arrancas, obviamente, de un parque porque están privándose de poderse proveer de esa luz, de esa fuente divina, entonces la fuente divina se encuentra en todo y el egoísmo lo único que hace es decir, tú sí me das energía, tú también y tú también, ustedes tres, y como solamente ustedes tres me dan energía, entonces ustedes tres tienen que estar muy duchos conmigo, no me tienen que faltar al respeto, no me tienen que abandonar, me tienen que contestar el teléfono, oye, pero ¿por qué no me recibiste la llamada a tal fecha? Oye, pero ¿por qué este por ya no me quieres? Tú me dices que me querías, etcétera, etcétera, etcétera. Empezamos a arrancar la flor, que es lo que les decía, arrancar la flor porque ya es nuestra y eso los priva de su luz. Entonces, tú, a ti lo que te gusta, y te lo decía, a ti lo que te gusta de los demás es justamente su luz divina, que están conectados. No los desconectes tú y tampoco te desconectes tú. Porque solamente así, todos conectados, es como todos nos podemos dar a todos todo. Ajá. Pero yo no puedo solamente excluirme a tres personas o a dos actividades y si no ya me marchito y me muero, sino darte cuenta y conocer que al final todo es uno. Y eso es llegar justamente al dat. Darte cuenta... Como todo lo que está alrededor tuyo tiene que ver contigo. Y como tiene que ver contigo, todo está ahí para que tú le des algo y para que también recibas ese regalo de todo lo que está presente. No, no vale decir, tú no. Es como, prácticamente puedo decir que el dad es decirle que sí a la vida. Decirle que sí a la oportunidad, a la experiencia, a la, a la persona, a todo, absolutamente todo, decirle que sí, ¿por qué? Porque te abre a la experiencia y ya con ese conocimiento, porque sí es importante el aprendizaje, sí es sí es importante el conocimiento, o sea, el conocer y el saber es importante al grado que son los primeras dos paquetes de energía que existen, pero si solamente se queda en el entendimiento y no se lleva a la acción y no se lleva a la vida diaria, no sirve absolutamente de nada. Entonces, conectar a la luz es poder estar en el Dát, porque al estar en el Dát no estás solamente de un lado de la, de la dualidad, donde solamente eliges algunas cosas, y tampoco estás en el, lado, en el lado de la unidad, sin siquiera voltear a ver al mundo, que el mundo es dual, y poder entonces encontrar esa luz, esa unidad a través de la dualidad. Bueno, pues esta fue la reflexión de mi semana, Eh, no sé si haya quedado clara, a lo mejor será bueno que repitas este este video porque yo sé que no es tan sencillo y lo intenté hacer de la de la forma más sencilla, pero estoy segura que a lo mejor te puedes quedar así como de a ver a qué se refiere. Eh, espero de todo corazón te haya quedado este algo, estoy segura que sí y pues bueno. Si te gustó este video, me encantaría que lo pudieras compartir. Dame tus comentarios, ¿qué opinas al respecto? ¿Qué opinas del DAT? ¿Te quedó alguna duda? Yo te la contesto ahí abajo, no te preocupes. El objetivo es al final que expandas tu conciencia, que te cuestiones lo incuestionable y obviamente que tu luz se amplíe, que tu visión se amplíe para que entonces puedas transformar tu realidad, ¿vale? Bueno, me dio mucho gusto estar contigo nuevamente como cada semana y te mando un abrazo muy grande y sobre todo mucha luz en tu camino. Bye.